Es un trámite que comenzamos hace un tiempo atrás, que lo hemos mantenido en, en reserva, porque era una, una gestión que teníamos que ver cómo, cómo efectivamente terminaba. terminaba. Hace aproximadamente un mes estuvimos firmando con el ministro Debido el, el convenio que vincula al municipio con el gobierno nacional para poder llevar adelante la instalación de una antena de televisión digital argentina en. En Olavarría, esto, nosotros, el, la contribución que el Gobierno Municipal hace a esto es la, obviamente la gestión para la llegada, más la sesión en comodato de un terreno, que, que luego tendrá que ser aprobada por el Consejo Deliberante, y que, que va a permitir, sin duda, solucionar o garantizar el permitir el acceso a muchísimas familias de nuestra ciudad que hoy se ven impedidas de acceder a la, al, al servicio de televisión. Uno, hace tiempo la ciudad venía reclamando una solución a esto, una, una propuesta diferente a, a esto y el gobierno nacional ha encarado la televisión digital como una opción a lo que es la, la forma de acceder a los argentinos a la, al servicio de televisión o, o al disfrute de la televisión, ya uh -huh. o sea a través de la información o, de, o, de, o, de los, o del esparcimiento y, o del entretenimiento y el gobierno nacional lo ha a través de la, de la televisión digital con lo cual es un... Servicio de muy buena calidad. Somos de las primeras ciudades del, del interior eh, en esta en esta categoría a la que a la que a la que va llegando. En principio vamos hay un cronograma que o la recién aparecía para el año que viene. Esto se ha ido eh, en realidad cambiando. Hemos hecho la gestión para que la barriera lo pueda tener primero que otras que otras ciudades. Así que esperemos que antes de finales sea realidad. El plazo son aproximadamente cinco meses como máximo para la instalación de la antena. Uh -huh. El terreno que se propuso es un terreno eh, conocido como la, la Chacra de la Radio, así que ahí este, está, está perfectamente autorizado. Ayer lo vinieron a ver ya directamente los técnicos y, y esperemos que sea una realidad para que muchísimas familias que hoy no pueden acceder a la televisión lo, lo puedan hacer, hacer a través de un, de un sistema que el gobierno prioriza en, en la primera etapa a aquellas familias que son beneficiarias del, del, del derecho a la asignación universal, a, a aquellos que son este, jubilados que perciben la, la jubilación mínima o aquellos que están inscritos en algún eh, plan social. Con lo cual va a haber este, muchos la alabarrense que van a estar este, con, con la posibilidad de, de acceder a esto. José, ¿se está manejando la, la, la posibilidad de comenzar a, a producir contenidos o solamente, por lo menos en una primera etapa, se habla de eh, lo que es la, la retransmisión de la, de la televisión digital abierta? No, en esta, en esta etapa es, eh, es la, la etapa de la instalación del servicio de la, de la televisión, o sea que la gente uh -huh. pueda acceder al, al servicio. En paralelo el gobierno nacional está trabajando en, en algunas otras cuestiones vinculadas a, a los servicios audiovisuales en general y que tienen que ver con la producción de contenido. Para esto el, el gobierno ha eh, firmado convenios a, a través de las universidades básicamente y en esto la Universidad del Centro, a través de su departamento de contenidos, uh -huh es de las primeras que accedió a, a esto, pero así también eh, puede haber productores locales que trabajen en lo que son hoy por hoy la, la, la construcción de un banco eh, de contenidos que, que está llevando adelante el gobierno nacional a través del Inca y que van a ser de acceso libre a todas las este, a todas señales, para decirlo en términos tradicionales, que van a, tener, eh, van a estar subidas a la televisión digital, con lo cual es muy posible que haya producciones olavarrienses eh, que sean parte de los contenidos que vamos a, a poder disfrutar a través de algunos de los canales como Encuentro, como Paca Paca, uno de los otros canales que está teniendo el gobierno nacional y que está subiendo a la televisión digital. Uh -huh. Además, eh, también, eh, digamos, en una primera etapa usted dijo que va para jubilados y para Asignación Universal por Hijo la entrega de los decodos, pero también van a ser de acceso al público en general, ¿no? Sí, sí, sí, no está restringido. Lo que tiene la primera etapa es que hay una posibilidad de acceso gratuito a través de los decodificadores, como se está haciendo ya en otras ciudades, sobre todo del de, el Gran Buenos Aires, que eh, simplemente con, con solicitarla por su condición de, de, de titular del beneficio del derecho de la asignación universal o de la jubilación mínima se envía a, a tu casa, te envía el decodificador, pero está en el mercado, o sea que una vez que esté puesta la antena, esto va a de acceso. Este, irrestricto. Eh, ¿No se plantea ningún tipo de competencia con la, con la empresa de cables? Son servicios distintos. Son servicios distintos y, y la verdad que lo que hace es universalizar un, un derecho del acceso tanto a la información como, a, como a, al, al disfrute de contenidos este, audiovisuales que, eh, sin duda, hoy lo, los pisos de acceso están puestos por el, por el costo que tiene la televisión, ¿verdad? Y, y de esta manera el, el gobierno nacional es una señal que tiene. Este, alrededor de 21 canales a fin de año, canales en el sentido tradicional, después hay una, una explicación técnica que, que es, es, es superior a, a, a esto de los canales, pero en realidad es, es permitir un, un pack de contenidos y un pack de, de canales, eh, obviamente más reducido que los que uno conoce a través de los cables o del de servicio satelital, pero que... Eh, permite acceder a algo que la gente no está accediendo. Garantizar el, el, el servicio. José, lo saco un minuto de, de este tema, me veo en la, en la obligación de preguntarle, ya que ¿Sí? durante la semana se ha, se ha generado eh, cierta, cierta, ciertos resquemores, quizás desde un grupo de, de, de vecinos, eh, y desde el municipio aún no se ha contestado oficialmente. Eh, hubo una carta, una nota de pedido de renuncia de, acerca del, del titular de, de control urbano, ¿le merece esto algún tipo de opinión? Ninguna. Ninguna. Ninguna. Bien, bien. Perfecto, perfecto. José, le agradecemos mucho la, la comunicación y esperamos bueno que nos tenga al tanto de las novedades que vayan surgiendo respecto a, a justamente eh, lo que tiene que ver con la televisión digital y el resto de las cuestiones. Le pedimos que se quede un segundo por línea privada, ¿sí? Que no nos corte. Bueno, bueno, Muchas gracias. Y la verdad que creo que, hola Barría, y destaco esto una vez más, el, el gobierno ya nos ha permitido ser la, la primera ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires que, que accede a este servicio, es algo que, que realmente eh, le va a hacer muy bien a muchísimas familias de la, de la ciudad y, y creo además y, y destaco la, la celeridad con que se hizo esto, fue simplemente eh, comunicarnos con el ministerio eh, firmar el convenio el 19 de mayo, lo rubricó el, el ministro inmediatamente y Y hoy ya o ayer comenzaron, este, ya con la presencia de los técnicos, la, la posibilidad real de la instalación en, en nuestro ciudad. Incluso, José, hasta se ha salido del plan oficial, porque uno cuando entra a la página de la, de la TDA no está incluida Olavarría en esta, en esta etapa, sino que se habla solo de Tandil. Bueno, eh, justamente lo que quería destacar era esto, que es decir, que hemos podido superar. Eh, silenciosamente a otras ciudades que estaban con, con la expectativa de tener este servicio. También ahí debo destacar que ha habido una actitud reticente de parte del Intendente eh, en principio de, de rechazar los lugares que se habían sido sugeridos y eh, propuestos para, para la erradicación de la antena. En realidad eh, Tandil tiene una conformación este, que hace que hay algunos lugares donde puedan establecerse en función del, de la existencia del aeropuerto muy cerca de la ciudad y además Esta, esta antena y en realidad se propuso un lugar donde en un terreno de la universidad y la, y la municipalidad rechazó esta esta alternativa a nosotros también debo decir que nos pasó en, en un principio se, se pensó en, en otros lugares y en definitiva la, las autoridades y la, los equipos técnicos del ministerio de planificación decidieron que, que la radicación sea en, en, la, en la zona de, conocida como la chaca de, de, de la radio José, le enviamos un gran abrazo. Gracias. Gracias a ustedes.